何 ¿Ves La coreografía y todo, hombre, pero bueno, o he visto! Pero, pero bueno, de maravilla. Pero no hagas caso de este whisky que hay aquí al lado, Es para, vale, vale. para, Trenso, para que se... Vale, sí, para que parezca. a q u p a r e En fin, tu cara me suena a tu voz también. Quédate con g u i l l é n Caballé, que llega con un montón de buena música. Chao, fiel a h a s t a de n s a ら。En canal. アリドベ n マネカ、エリカ、バマサイ、t リドベラ、リド、アー a ー、アリドベラ、ティーナ、スワラ、シー、アリドベラ、サンド、エンド、サン、アリドベラ、メリー、e ーナイロン、ア t ドベラ、ジェス o イラエル、アリドベラ、ユ e イス、ニオン。 le ha dado un ataque perestrado ahora ah, ah,、sí. dado. es un ataque, ataque perestrado y haces、ah, y ya está bueno a ver hoy estábamos recordando que esta canción del u vega es un one hit wonder、ah, y él el domingo tiene gran musical con t o r i aguilar con fernandisco y con la ukis y todo y va de eso de one hit wonders de artistas de un solo éxito tío anda y, y, claro es genial, ¿eh? y este l u vega era de uno solo no bueno tiene un segundo single Pero lo escucharéis el domingo, vais a flipar. Se lo ocurró un montón. Mogollón, ¿no? Él dice, cojo la plantilla, la copio y la pego. Incre... O sea, sin vergüenza ninguna, ¿eh? Sin problema. Y sin chat GPT. Si llega a tener chat GPT, dice, hazme un Legman e igual a este. Bueno, buenas tardes, buen domingo. Son las 8 y 4, las 7 y 4 si estáis en Canarias. Soy g u i l l é n Caballé, hoy es viernes y hoy... ¡No hay pregunta! ¿Por qué? Porque es así, los viernes no hay pregunta, es solo música. Pero vaya musicote. Si es que son los 40 clásicos. Pones una y ya es la leche. Menos la siguiente. Caballé. En los 40 clases. People, porque en, en, digamos quedaron con, de acuerdo con la armada de e s t a d o s u n i d o s para hacer el videoclip y lo hicieron en Los Ángeles en un portaaviones brutal. Y claro, ves ahí los tipos vestidos de plumas y tal, y toda la purpurina y todo el glam que llevaban encima. Y claro, todo bueno, hubo un follón, se hubo un follón con la grabación del Village People in the Navy que no venimos. Por cierto, hablando de barcos, la que estamos viviendo, madre mía, si es que yo me imagino lo del paciente cero este del matrimonio este holandés de Carillo, venga. Vamos a ir a un vertedero lleno de ratas maravilloso que lo vas a flipar. ¡Claro! Y la mujer dice: ¿Estás seguro? Sí, sí, es brutal. ¿Tienen una de ratas? Me ha recordado mucho al corte ese que dicen siempre: ¡Vivo rodeado de ratas! クラシックラシ i クラシックラシックラ m ックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシックラシッ myself I promised I'll wait for you the midnight hour I know you'll shine on through I promise d myself Que compuso en 1990 y que fue su gran éxito, fue a ver, lo apadrinó Madonna, pero esto lo escribió él solito y consiguió el éxito él solito. Aparte de salir en el anuncio de Levitz que le catapultó, porque el chico era guapísimo, no mucho más que guapo, era una evolución del ser humano que no hemos encontrado nunca más. De hecho, lo que igual no sabías es que el tipo tenía ascendencia birmana, irlandesa, holandesa e inglesa y que su hermano también toca la guitarra. De hecho, es músico de sesión muy reconocido, ha llegado a tocar incluso con Brian Ferry. Esa es la historia de Nick Cayman. Que en el cielo esté, que p a z descanse. España encara un tiempo muy inestable, marcado por lluvias tormentosas fuertes y un descenso notable de las temperaturas. Pillad un poquito el neopreno y también el paraguas. Las botas grandes, olvídate de algo fresco, ¿sabes? Los 40 Classic. classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Todo indoor, t indoor. 50 años de democracia, de cambios y de grandes titulares.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 Este año, por San Isidro, vive lo más c l á s i c de Madrid con nosotros. El Ayuntamiento de Madrid y los 40 c l á s i c te traen el concierto de celebración del 60 aniversario de los 40. El 14 de mayo, en la Plaza Mayor de Madrid, desde las 7 de la tarde, celebra nuestras 6 décadas llenas de música con los artistas números o y sus mayores éxitos: Nena Daconte, Marilia de Ella Baila Sola, de Refrescos, Amistades Peligrosas, s o l Jiménez, OBK, De p o l Celtas Cortos, Alejo Steven y Miguel Ríos. En San Isidro celebra lo más clásico de Madrid con los 40 Classic. Los 40 Classic. Los 40 classic. Sevilla, Sevilla. 94.8 en parís próxima bueno es casi una residencia en parís próximamente pero la verdad es que valdría la pena pagarse un viaje o tener la pasta para pagarse un viaje y la entrada a ver a selin dion en parís tiene que ser guapo guapo guapo bueno en fin qué tal estáis con la tarde es ahí salido ya de fin de semana no estoy saliendo del curro vale está i saliendo s del curro no estoy entrando d el curro bueno estáis entrando d en el curro tendréis fin de semana sois humanos venís mira que acaban de desclasificarlos expedientes x en e s t a d o s u n i d o s tiene que estar ahora mismo el tronado haciendo 30 programas versión que hizo nikki french del total eclipse of the h e a r t de bonnie tyler qué tal buenas tardes o buenas noches ya、a、las 9 y 4 minutos 8 y 4 en canarias bonnie tyler que ha tenido un percance bastante urgente y, y, y heavy de 374 años ingresada con coma inducido en el l a r g a r v e donde tiene casa por cierto en faro、eh, por lo visto ha tenido una perforación intestinal una p e n d i c i t i s pero a la gorda gordo gordo gordo Y pues eso está, se encuentra bajo observación constante, cuidados intensivos y ya te iremos informando aquí en los 40 Classic de esta gran diva, que es una Classic de primer orden. Como este.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 Much life running through my veins, going through w a i s i g tuve el honor de lo entrevistar hace relativamente poco cuando sacó su película A Bare Men. Y bueno, hay, hay que decir que este tío está loquísimo en sus redes sociales. Hace poco se partió un piño, ya se lo ha arreglado el dentista, una de las palas de delante además. Ha salido rapado en sus redes, ahora con peluca, nunca se sabe lo que publica, si es de coña o de verdad. s e e m so long, w i t h you I see forever, oh so clearly. I might have been in love before, but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know they'll take us where we want to go. Hold me now, touch me now. I love you just the way you are So come with me t e damos la mejor mezcla de números uno. Bob.、Oh. Baladas. Rock. La mejor mezcla. Solo aquí. Los cuarenta Classic. ワチュ1 Smith, todos nos quedamos con la boca abierta en 2024, cuando se nos comunicó que Steven Tyler, el cantante de Aerosmith, había sufrido una fractura de laringe. Flipa, chaval. Se ha estado cuidando durante dos años. Parece que los informes de este principio del 2026 son positivos. Que ha comenzado a sentirse más cómodo cantando tras un largo periodo en el que ha estado callaico. Callaico. Increíble, cómo suena el Violator de Depeche Mod. Es mi mejor vinilo. Y lo hicieron en 1989. Yo no sé cómo consiguieron sacar ese sonido tan brutal que hoy en día sigue siendo mi mejor vinilo. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Hoy buscando dibujos animados. Mi nombre es Susana y os llamo desde Sevilla. Hola, y、Susana. una canción que me encantaba, bueno, los fraggers. t o l e s d o s Todos los días desde las 6 de la mañana. Las 5 en Canarias. Javier Penedo te despierta en los 40 Classic. Los 40 Classic.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 clase. q u Estar e de los nervios, la oreja de Van Gogh que inicia Angira, la de tantas cosas que contar, Tour 2026. A ver qué tal, el, la crónica del concierto el lunes, aquí los clásicos. Tell me. el p o u t e r cantaba aquello de si tenías un mal día si tenías un mal día piensa <risa> y les han metido un bultazo a dos del madrid que flipas tío pero claro es que esta gente t i e n e el dinero por castigo sin、sí, medio millón de euros pero jo, se lo sacan de una m o l a estos tíos los 40 c l a s s i c la fórmula original con guillem caballé los 40 en 1966 nació algo más que una lista de éxitos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 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8. ricas ley que por cierto viene este verano a españa sí sí sí viene a españa a mí me hace mucha ilusión de a s a h no no no me hace mucha ilusión porque el tío es un cruner fantástico estará el 10 de julio en marbella el 11 de julio en murcia el 17 de julio en madrid y el 18 de julio en el festival caproche bueno、eh, si os apetece ya sabéis que tenéis fechas para verle yo no me lo perdería、ah, me queda una hora por delante de ponerte temazos así que no te lo pierdas estoy pensando para ti still the fangoria este temazo de no sé qué me das y en abril bueno hace justo pff, 15 días presentaron un disco su último disco la verdad o la imaginación que e su primer disco en años enterito y además inician gira así que está muy bien es muy bailable muy chulo muy al estilo de fangoria de la de siempre Classic te damos la mejor mezcla de números uno. o メンズは、cla, <Solo aquí. S 1> 40クラシック。 Buenísimas divas de este siglo a d e l e me he enterado de una curiosidad que no sabía y es que a principios de este año del 2026 vendió su mansión de beverly hills a su estilista y dice que le hizo un descuento bastante importante la pregunta que me hago yo es cuánto cobra su estilista para comprarle la mansión a de l e aunque sea con descuento e s t e no tiene problemas de llevar a l final de mes なな。Encontrar una はい。 Classic. Solo tus números uno. Cinco añitos tiene la criatura, Tom Jones, y está como una flor y una rosita. No, esto, además, viene en concierto este, este año a, a España. Viene de, de gira que va a pasar por las noches del Botánico el 30 de julio de este 2026. Tengo unas ganas de ver yo al tigre de Gales, de, te lo juro, espero que salga con la camisa desabrochada hasta el ombligo. Hora de largarme con este de m a r o m Fai, me piro. Es mi último tema de hoy. Que lo paséis muy bien este fin de semana, que escuchéis si os apetece también el gran musical a eso de las nueve con Jorge Sánchez y con Tony Aguilar y con f r a n d i s c o y con Luque y con todos los demás. Pasad buen fin de semana. Adiós. Hasta el lunes, los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches.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 Estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es su número uno. Todos tus números uno, números uno. suenan aquí, aquí. En los 40 Classic. Los 40 Classic. Solo tus números uno. ブリアン・アダ、really、A 明日、ブリア A アダム、明日、明日、明日、サカルのメッシュレディボ s イ a s t a m ス rutarla en directo, como solíamos hacer antes, que nosotros somos Classic, y eso lo hemos vivido.Y es que te recuerdo que el rockero canadiense regresa a España en noviembre con su gira Roll with the Punches, que va a ser parada entre otras ciudades en Murcia, Zaragoza, Valencia, Madrid. Bueno, te las digo todas,